A mi amante s o l i c i t o y galante, sentir sus labios besar con besos sabios y al devaneo gozar con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso, estando mi bien, es el fumar. Si me vuelves loca, corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Mi egipcio es especial, qué olor, Señor. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras la batalla crece su fuerza y su vigor. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante s o l i c i t o y galante.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 inloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor